Quieren ser radicales Quiero escuchar la voz de todos aquellos Quieren ser radicales Vamos a cantarlo Vamos a vivirlo Señor, hazme un radio acá como el о субтитров